Pablo, Juan Pablo, buen día ¿Cómo andan? Sí, título Título grande, ¿no? Sí. Pero no, es... es... Representás a los sí, trabajadores. Una descripción. Sí, representante de los trabajadores. Sí, sí. de la industria lechera. Bueno, Eber, eh, eh, bueno, esta semana Masa en esa catarata de anuncios que viene haciendo este, para tratar de mejorar este, la crisis económica, eh, anunció suspensión de retenciones lácteas, eh, le pidió el compromiso... Sí, eh. por 90 días, le pidió el compromiso este, a los empresarios de mantener el precio en la góndola. Eh, bueno, ¿qué mirada sí. tienen de esto? A ver. No, a ver, son en necesidades y, y necesidades urgentes por uh -huh. parte del sector eh, empresario. Claramente nosotros representamos los intereses laborales y profesionales de los trabajadores de las industrias, uh -huh. eh, pero obviamente no, no entendemos a la actividad eh, únicamente de la mirada de los trabajadores, sino en un conjunto Que, que siempre tratamos de trabajar articuladamente con el sector de los productores, con el sector de los industriales y también con los trabajadores y los distribuidores y los grandes eh, supermercadistas, eh, que claramente eh, están atravesando una situación compleja como la mayoría de los argentinos y de las argentinas, todos somos conscientes de la situación económica y financiera que está atravesando nuestro país, eh, la crisis política que existe en el ámbito de nuestro país y creo que los anuncios de, de Sergio Massa son eh, anuncios y necesidades, me parece que, que han estado escuchando a los distintos sectores y se están haciendo anuncios en sintonía con, con la necesidad que tiene cada uno de los sectores. De parte de, del sector de los trabajadores entendemos que era, eh, es una, una herramienta que puede eh, favorecer Primero, porque me parece que ante toda esta crisis los principales eh, perjudicados terminan siendo los consumidores que hoy por hoy ven productos lácteos en las góndolas que no para todos son de, de, de, de fácil acceso, son productos caros, eh, no están al alcance de todos los consumidores y me parece que esto puede venir a poner un poco de calma eh, y que los consumidores puedan acceder a un producto de primera necesidad. Pero bueno, ahí con, necesitamos inevitablemente también el compromiso firme por parte del sector industrial, así como escuchó el gobierno, que el sector industrial, los empresarios, porque acá no solamente me parece que lo único responsable de es que los productos lácteos estén a, a los niveles en los que se encuentran hoy en las góndolas, sino me parece que los grandes formadores de precios, que en este caso son los grandes supermercadistas, eh, son los, los que generalmente terminan perjudicando a los consumidores porque le ponen, eh, obviamente, al precio que le entrega el sector industrial, un precio sumamente elevado. Nosotros tenemos bien en claro quienes se llevan la, la mayor tajada de todo el negocio de la industria láctea. ¿Cuánto tendría que salir un litro de leche en la góndola si cada sector eh, ganara lo que es razonable, justo, equitativo? Busquémosle una palabra que, te, que caiga. Bueno, el producto lácteo, el litro de leche, porque, a ver, acá hay una diversidad de, de productos lácteos, cada producto lácteo tiene eh, su proceso, eh, sus costos, ¿no? Pero, eh, a ver, independientemente de cuál sería el precio hoy con, con, con la inflación que existe en el ámbito de nuestro país, es difícil precisar a cuánto tiene que estar un litro de leche, porque también nos tenemos que poner a evaluar eh, la tecnología que tienen las, las empresas. Nosotros dentro de nuestro sector tenemos pequeñas, medianas y grandes industrias. Y la diferencia que existe en esas empresas tiene que ver con la tecnología que tiene. Y con esto no te quiero decir que las grandes empresas son las que están mayormente tecnificadas. También hay pequeñas y medianas industrias que han invertido en tecnología y que eso puede generarle una ventaja ante otros que no han invertido en tecnología que le puede favorecer como para, para tener los productos lácteos eh, un poco más barato y más accesible a la población. Pero para solucionar esto me parece que parte del Estado, que es algo que se viene eh, incentivando al menos de nuestro sector, es que se... Eh, eh, se empiece a encarar de parte del Estado una política seria de lechería, para, para ordenar y, y tener las cartas claras para todos los sectores. Porque si no, queda el libre albedrío, el libre, eh, como diciendo, que, que actúe el mercado únicamente. Y me parece que acá es necesaria la mano del, del Estado que intervenga, que fije políticas serias en, en, a nivel lechería. Que, que fije las reglas claras para el sector de los productores, porque si vos te pones a conversar con el sector de los productores, tienen sus demandas, sus necesidades y sus cuestiones que tienen que criticar y por lo general critican al, al resto de los integrantes del, de la cadena láctea, ¿no? a los industriales, los industriales se quejan que no le pueden pagar más a los productores del litro de leche porque supuestamente los trabajadores de la industria tienen un salario, supuestamente somos multimillonarios por, lo, por los salarios que tienen los trabajadores y las trabajadoras de nuestra actividad. Y así se van echando la, la culpa mutuamente. Por eso es necesario un Estado ordenador que fije una política seria de lechería ¿para, qué? para que un producto de primera necesidad, como son los productos lácteos, estén al alcance de todos los productores. De, de, de todos los consumidores, que es algo que se viene promoviendo de parte de nuestro sector, pero nunca nos podemos poner de acuerdo porque me parece que cada uno defiende eh, su sector. Sí. Eh, y acá nadie se va a salvar por cuenta propia, acá me parece que todos tenemos... Me parece que, que, que, que, que es factible que se pueda hacer, ¿eh? acá no, no hay una utopía por parte de, de parte de nuestro sector que decimos que podemos trabajar mancomunadamente que cada uno le puede ir bien al productor, le puede ir bien al industrial, le puede ir bien a los trabajadores y a las trabajadoras, y también le puede ir bien a los consumidores porque pueden acceder a un producto que esté al alcance de, de, de, de su salario, de, de, de, de cada una de sus situaciones en particular que atraviesen lo, lo, los ciudadanos, las ciudadanas de nuestro país. Eber, claro. Ever, eh, atenta contra esto que bueno que, que estás diciendo eh, de que llegue un producto de calidad y a buen precio a todos y todas, que sea un mercado tan concentrado el de la industria de, de la lechería en el país. Concentrado en qué sentido decir? Digo, eh, hay pocas industrias que manejan todo. Sí, bueno. Eh, mira, a ver, no, no voy a defender a, a, ninguna, a ninguna empresa en particular, pero siempre se, se cuestiona, eh, por ejemplo, la leche fluida. Que mm. Se podría considerar que hay alguna empresa que es monopólica en la, en la distribución, en la, en la elaboración de, de leche fluida. Lo que pasa es que no hay muchos empresarios dispuestos... A, a trabajar y vender eh, leche fluida, porque dentro de los de la diversidad de productos lácteos que hay, eh, la leche fluida es la que menor rentabilidad le deja a los empresarios. Mm. Eh, obviamente, eso tiene que ver con que... Eh, a ver, no, no, no es lo mismo vender un kilo de queso cremoso que vender un litro de leche, eh, todos los subproductos en la, en la diversidad, de, en, en cualquier industria, ¿no? Cuando vos tenés un, un producto que tiene una elaboración determinada, que utilizás menos cantidad de leche o más cantidad de leche, o tiene un procesamiento, lo vendés a un precio mucho más elevado y la rentabilidad es superior. En el caso de la, de la leche fluida, que siempre se le atribuye a, a serenísima, por ejemplo, sí. que tiene creo el 84% del, del producto, de, o sea, del que tiene concentrado sí, del sí. mercado de sí. la de la leche fluida. También yo soy consciente que, que no hay empresas lácteas que se dediquen a la elaboración, a la producción y a la distribución de, de, de leche fluida, sí, sí. pero no porque esté concentrado únicamente y porque no pueden competir con Serenísima, no, porque no les interesa incluirse en ese tipo de mercado porque yo creo que si vos le preguntás a Serenísima en lugar de vender tantos litros de leche fluida preferís eh, dirigir una determinada cantidad de producción de leche a elaboración de, de quesos de, qué sé yo, de, de, de, de dulce de leche eh, que es mucho más rentable, lo dirigirían. El tema es que no, no hay empresas que, que se dediquen, porque te, te lo vuelvo a repetir, no es rentable. entonces Pero no concentra, en este caso Mastelone, únicamente eh, lo, le podemos atribuir la leche fluida, pero después hay una enorme cantidad de producción de, de litro de leche, hay una diversidad de empresas que se dedican pero que se dedican a los subproductos de los, de los lácteos. En este caso, eh, quesos eh, blandos, quesos duros, eh, dulce de leche, queso crema, eh, pero no directamente relacionado con, con, la, con la leche fluida. Por eso es, es, es bastante complejo nuestro, nuestro sector, hay que analizarlo detenidamente. Nosotros tenemos un conocimiento, por eso mismo cuando vamos a negociar paritarias con el sector empresario. Nosotros conocemos del sector eh, y hoy nuestros compañeros, nuestras compañeras tienen un salario digno. Eh, y, y he escuchado a economistas, tuvimos la oportunidad de cuando uno le dice cuál es el nivel salarial que tienen los trabajadores de nuestra actividad, y dice no, imposible, así no va a funcionar el sector si, si usted pretende que sus trabajadores y sus trabajadoras tengan el nivel salarial que tienen. Lo primero que le decimos es que el costo de la mano de obra en el producto final de los productos lácteos, la mano de obra implica entre un 4 y un 5% es el impacto uh -huh. sobre el costo del producto final de, de los productos lácteos. Entonces eh, nosotros somos conscientes de eso, que podrían tener mayores salarios, pero que no perjudicamos, que no somos los responsables de que los productos lácteos estén al nivel que están por el nivel salarial que tienen los trabajadores, una, una cuenta errónea, pero creo que, que, que varios de los sectores empresarios lo, lo atribuyen para excusarse eh, de por qué tienen los productos a los niveles que lo tienen, por qué no le pagan más al productor el litro de leche, pero bueno, es lo que te decía mm. inicialmente, es echarle la culpa al resto en realidad para sacar una mayor tajada del negocio. Y en, y en concreto, eh, esos salarios a, a que aludís o a que aluden los otros sectores como excusa, eh, cu ¿cuáles son en este momento? ¿Cuál es el salario inicial de un trabajador lechero o, o el salario promedio? ¿Cuántos trabajadores, trabajadoras son? Y te consulto sí. finalmente, eh, está, eh, ¿está absolutamente todo el trabajo registrado en el rubro? Eh, no, seguramente que no, ¿eh? No, no, no. A ver, uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país es el trabajo no registrado. Eh, sí hay un trabajo, haber eh, articulado con el Ministerio de Trabajo, no solo el Ministerio de Trabajo de la Nación, sino también con, con los distintos ministerios de trabajo de las distintas provincias donde están emplazadas las, las empresas lácteas de nuestro país, que nosotros tenemos... Eh, principalmente en, en las provincias de, de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, donde está, es la cuenca lechera ¿no? de, de, de nuestro país, es donde están emplazadas la mayor cantidad de usinas lácteas. Eh, trabajamos fuertemente y articuladamente con el Estado para, para contrarrestar esto, eh, la, la, la contratación irregular o la no registración de los trabajadores, Es, es una constante. Nosotros hoy en la actualidad tenemos un conflicto que ya van a ser casi 14 meses que, que están los trabajadores del Lácteos Vidal en Carlos Casares, que están llevando adelante una huelga con un sector empresario que se rehúsa a regularizar la situación de 29 trabajadores y en lugar de regularizarlo lo despidió con un fallo de la justicia de que los tiene que reincorporar. Eh, con las 30 que tienen que pagar, bueno, hace 13 meses que están esperando los trabajadores de que se solucione su situación. Bueno, esa es la lucha que venimos dando de parte de la organización en conjunto con el Estado, que me parece que hoy en la actualidad no cuenta, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo con una herramienta, de, yo no sé si conocen en detalle el conflicto que tenemos con, con Lácteos Vidal, no, con no. la familia Bada Vázquez, no, no. Eh, Hace más de 13 meses los compañeros iniciaron una huelga porque había trabajadores no registrados, eh, los trabajadores que estaban registrados no estaban remunerados de acuerdo a lo que marcaba nuestro convenio colectivo de trabajo. Durante cuatro años se hicieron inspecciones, audiencia en el Ministerio de Trabajo. Después de cuatro años los trabajadores tomaron la determinación de llevar adelante una huelga. Bueno, ¿cuál fue la respuesta de la empresa por la huelga y la medida de fuerza que tomaron los compañeros? Es despedir a los 29 compañeros que iniciaron el reclamo. Eh, el Ministerio de Trabajo intervino, dictó la conciliación obligatoria, sentó al sector empresario, sentó al sector de los trabajadores, eh, y la empresa se rehusó, se rehusó a cumplir con sus obligaciones, y el Ministerio de Trabajo no tuvo las herramientas para obligar a la empresa que cumpla con la legislación vigente. Porque sinceramente no tiene las herramientas para, para generar esa presión. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si hay una inspección de medio ambiente y detectan una irregularidad, eh, el ministerio que interviene tiene la, la herramienta, la potestad de ir y clausurar el establecimiento por la irregularidad que detecte. La FIP, si detecta una irregularidad en los procedimientos que lleva adelante la empresa, tiene la posibilidad de embargarle las cuentas al sector empresario. Bueno, el Ministerio de Trabajo cuando detecta una irregularidad, como la ha detectado, le exige al sector empresario que regularice esa situación y se encuentra con un sector empresario que se rehúsa, eh, quedó en eso, no lo voy a hacer, no voy a cumplir, despido a los trabajadores, ya se judicializó este tema... Eh, intervino un juez tenemos causa en contra de los dirigentes de los trabajadores, es una cuestión mediática hace más de 13 meses pero el Ministerio de Trabajo no tuvo el Estado no tuvo las la herramientas necesarias para hacerle cumplir la legislación vigente, te vuelvo a repetir legislación vigente, no un capricho un reclamo de parte únicamente de nuestro sector, sino que cumpla con la legislación vigente, bueno el Ministerio en la actualidad no tiene esa herramienta se encuentra con un sector que se rehúsa a cumplir, que está operando, eh, a diferencia del sector, de los otros sectores empresarios que sí cumplen con la legislación, eh, en una competencia desleal claramente, y el Estado no tiene la herramienta para regularse. Bueno, con todo eso nosotros estamos luchando para tratar de regularizar la situación de las distintas empresas que no no no andan por el por el camino por el buen camino de cumplir con las leyes como cumplimos todos los argentinos y las argentinas ¿no? bien a ver eh, no sé si quedó algo sino gracias por estos minutos con Kermes no por favor eh, le, le, a ver primero le agradezco porque eh, que le den la la voz y la participación a los trabajadores y a las trabajadoras que se pueda escuchar mm. por lo general no tenemos Espacio ni, ni buena prensa, los trabajadores y mucho menos los dirigentes sindicales, bueno, que haya espacio de, de, de parte de, de comunicadores como son ustedes, que, que no, nos den la posibilidad de expresar eh, los agradecidos somos nosotros.